Comenzando con mis cuerpos. Ligadura de trompas o salpingoclasia. Método de conceptivo más utilizado en el mundo Ya que su tasa de embarazo es muy baja Y aunque es un procedimiento quirúrgico Las complicaciones son poco frecuentes Se puede realizar luego de un parto O durante una cesárea, aunque también Se puede practicar en el intervalo Mediante diferentes técnicas quirúrgicas Procedimiento sencillo que se puede hacer En forma ambulatoria y con anestesia local Considerada como irreversible Y aunque se han desarrollado técnicas Para recanalizar las trompas, no se puede Garantizar un futuro embarazo Consiste en cortar o ligar las trompas de de la mujer para impedir que el lóbulo se encuentre con el espermatozoide y así evitar el embarazo. Este procedimiento no afecta la capacidad sexual, física o emocional de las mujeres, siempre y cuando su decisión sea consciente y voluntaria. Conversando con nuestros es cuerpos, una producción de Radio Sinar con el apoyo del Banco Mundial.